La Glorieta con Rosmaria Alonso. Son las nueve en punto de la mañana y les damos la bienvenida a este programa, La Glorieta de este lunes 21 de junio. Es un día especial y además mágico. Es el más largo del año, con la noche más corta. Nos preparamos para celebrar ese solsticio de verano. Esta semana además tenemos esa fiesta recuperable en el calendario laboral, que es el 24 de junio, el día de San Juan. Pero las playas por el COVID estarán cerradas durante la noche de San Juan. A las diez y media de esta mañana en el Ayuntamiento está previsto que se presente el dispositivo de seguridad con policía local, nacional y protección civil que se montará en Elche para evitar las aglomeraciones en nuestro litoral, en las playas que permanecerán cerradas ya que la pandemia por segundo año consecutivo nos impide la tradicional fiesta de San Juan. Además, hoy lunes el alcalde y la concejal de Cultura han emprendido viaje rumbo a Madrid para reunirse con el ministro de Cultura. Ya lo anunció Carlos González en el debate sobre el estado del municipio. El objetivo de este encuentro es pedir oficialmente al gobierno de Sánchez la cesión temporal de la pieza Ibera a Elche, de la Dama de Elche, porque el MAE ya está remodelando sus salas con el fin de exponer esta. Este busto ibérico la dama de Elche a partir de marzo de 2022. Esa es la fecha que se ha marcado el alcalde, quien confía en que la llegada de la dama, si es que el gobierno la cede, será un gran revulsivo turístico y económico para nuestra ciudad. Mientras tanto, la incidencia del coronavirus aquí en Elche sigue siendo baja. El viernes continuamos estando por debajo de los 50 casos, por cada, 50 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. Y esperemos que mañana martes, con la actualización de los datos por municipios, continuemos alejados de la zona de riesgo. La vacunación va a buen ritmo y ya estamos alcanzando cifras importantes de inmunización. En IFA comenzaron a vacunar a los de 40 años y será cuestión de días que comiencen a citar a los mayores de 30 años. El alcalde, Carlos González, hacía valoración del ritmo de vacunación y ha confirmado que 75.000 licitanos ya cuentan con la segunda dosis. Por ello, el gobierno de Sánchez anunció que el sábado dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas en el exterior. Escuchamos a Carlos González. En efecto, estamos ante una semana clave porque desde el punto de vista de la vacunación, con unas entre 13.000 y 15.000 dosis más, vamos a superar la cifra de 170.000 vacunas administradas y por lo tanto alcanzaremos los 75.000 ilicitanos con la pauta completa, lo que significa que prácticamente una tercera parte de la población está ya inmunizada y que vamos camino de los 100.000 ilicitanos vacunados ya con una dosis. Ambas cifras son muy positivas y reflejan que el proceso de vacunación está avanzando a muy buen ritmo y por otra parte esta misma semana como ha anunciado el presidente del gobierno el día 26 dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores lo que es una muy buena noticia porque significa un paso importante hacia la recuperación de la normalidad, pero que también exige un plus de responsabilidad por parte de todos, que tenemos que continuar siendo muy estrictos en el cumplimiento de las restantes medidas higiénico-sanitarias en vigor, que son absolutamente cruciales junto a la vacunación para mantener controlada la pandemia. Pues con ese mensaje comenzamos también, acabamos también la pasada semana, prudencia, porque el coronavirus sigue aquí. Y hoy en nuestro programa abordaremos estos asuntos en la ronda de noticias, además en unos minutos hablaremos con responsables de la plataforma de Afectados por las Hipotecas, que continúa esa plataforma luchando contra los desahucios, y por ser lunes tendremos esa tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González, ...y a las nueve y media entrevistaremos al doctor Fernando Soler... ...con motivo de la clausura de Faco Elche... ...el Congreso de Oftalmología. ...y ahora comenzamos en este día de la música... ...pues dando un bravo a lo que ya consideramos... ...como el alimento del alma. Bravo por la música los, bravo, moet bravo, meer bravo, Daarom zo Por la música, siete notas clásicas forman cualquier clase de combinación, unas son tristísimas y otras son muy trágicas, y otras verdes son más alegres que el sol. Con sonidos únicos juegan con tus ánimos y provocan cambios extremos de humor. Bravo por la música, pues sonrisas despertando la por la música ik hoor hier in interior en solamente me atrevo si en en serás en en en en en en amante a la vez en en en nosa tema hipocris 101.4, tele -Elch, Radio Marca. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana, tenemos 24 grados de temperatura y ya saben que el verano ya llegó. La primavera acabó con lluvias, el pasado sábado tuvimos varios chaparrones que nos sirvieron para dejarnos los coches llenos de barro, pero también para refrescar la temperatura. Por delante tenemos ya 93 días de verano y vacaciones para disfrutar, aunque menos días de vacaciones, para disfrutar de las playas y de nuestro tiempo libre. Pero eso sí, con mucha prudencia que aún no se ha marchado esta pandemia. Tengo el azul del cielo. El de Marichiero, tengo una playa que es hermosa y un millón de cosas para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 ...con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana... ...y les tenemos que hablar de la plataforma de afectados... ...por la hipoteca de Elche... ...que se concentró el pasado miércoles... ...ante los juzgados de aquí... ...para reclamar a los jueces una unidad de criterio... ...a la hora de analizar los casos de desahucios... ...y a los gobiernos que ofrezcan... ...una alternativa habitacional... ...para los que no pueden pagar ni el alquiler... ...con el fin de no quedarse en la calle... Pues bien, para hablar de este tema contamos con un miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Elche y Crevillén, Gloria Marín, a quien damos la bienvenida. Gloria, muy buenos días. Buenos días. Hemos comenzado este programa pues, con eh, esta canción de Ya llegó el verano. ¿Ustedes tienen eh, motivos para celebrar, por ejemplo, la, la llegada del verano? Pues no, la verdad que no hay motivos de celebración. Eh, porque lo, los desahucios siguen y, como, como decía, nos, nos reunimos, nos concentramos el miércoles porque había muerto un hombre, se suicidó en Barcelona, pero es que después hemos visto que otro, otra persona, otro señor, se ha suicidado en, en Canarias. Estos son casos extremos, eh, muy, muy extremos, pero mm, el problema de los desahucios sigue y eso es una señal. No podemos tolerarlo... Mm, Con, con suicidio y sin suicidio. Tienen que parar los desahucios. No puede ser porque lo, la, la vivienda es lo más básico que necesitan las personas, después claro. de comer y beber. El problema, estamos viendo que no arranca una ley porque hay que también hay que garantizar los derechos eh, de, los, de quienes están en la banca, de quienes son propietarios de viviendas. El problema es tan sencillo como que los gobiernos tengan eh, bolsas de viviendas. Eh, alternativas eh, para eh, evitar que la gente se quede en la calle. ¿Por qué, por ejemplo, en Elche todavía no tenemos esa bolsa o esa alternativa habitacional que ustedes tanto reclaman? Desde luego, el parque de vivienda pública es necesario. Entonces, sencillo no es, a ver, sencillo no es, en el sentido de que tenemos una de las tasas de vivienda pública eh, para alquiler social más baja de Europa. Estamos en un uno y pico por ciento. Además, en un modelo, pues la vivienda pública era dirigida, como en guetos. Eh, la vivienda pública de alquiler me refiero, en ese se ha construido vivienda de promoción pública, de protección pública muchísima, el VPO se ha, se ha construido mucho en ese, se ha construido bastante promoción pública, el ayuntamiento mismo, pero para venta se vendían los pisos un poco más baratos que en el mercado, pero para venta. Entonces, eh, eso es particular de, no, no es particular de eso, eso es bastante general. Se ha hecho una vivienda pública para favorecer el acceso mediante compra. No hay par prácticamente parque. Nosotros, desde luego, estamos pidiendo parque social y estamos pidiendo una ley de vivienda que garantice eh, que se vaya construyendo ese parque. Pero, claro, para pasar a tener vivienda social pasan años. Eh, de todas formas, el parque social es uno de los graves problemas que hay. Uno. Pero tenemos más graves problemas que están causando todo este desahucio, desahucios. Porque el problema fue la burbuja hipotecaria inmobiliaria, en la cual quedó atrapado cientos de miles de personas que firmaron su hipoteca en plena burbuja, pues hasta 2007-2008, y, y todavía hay desahucios de hipoteca. Eh, todavía no siguen viniendo casos también de hipoteca. Y, de hecho, eh, en la, las ejecuciones hipotecarias, que habían aumentado vivienda habitual en el último informe del Consejo del Poder Judicial, eh, han en las ejecuciones que acaban con, con luego con perder la vivienda y con desahucio, son en el 70% viviendas que se compraron hasta 2008. O sea, eso es uno de los casos. La gente compró las viviendas con unos precios infradísimos y una hipoteca con muchas cláusulas abusivas que están causando desahucio. Y luego está el problema de, de la escasez de alquiler, que se ha, de escasez de vivienda que se ha producido porque la banca, esa vivienda que se ha quedado mediante los desahucios, No están en el mercado, están vacías y eso no se es que lo vemos. Yo vivo en Carrus, Carrus, Oscar, están llenos de vivienda vacía, que ahora no ponen los carteles, pero lo están. Por lo tanto, es un problema que tiene tres patas: la burbuja inmobiliaria, la ha retirado la, y, y, y la falta de parque de alquiler. Lo digo porque el parque de alquiler, siendo necesario, tampoco es la solución para todas las personas, ni podría serlo. Pero sí, tenemos un déficit muy grande que hace que sea muy difícil dar alternativas. Están llegando en este a, a alternativas a los desahucios. De hecho, hemos tenido tres o cuatro adjudicaciones de vivienda, pero eso es un goteo muy pequeño en comparación con el, la, la ola de desahucio. Eh, como consecuencia, precisamente, eh, me gustaría que me explicara en qué situación está Elche. Eh, ¿Cuántas familias hay, por ejemplo, que no pueden pagar la hipoteca, que no pueden pagar el alquiler y que están pues, amenazadas de ser desalojadas? Los datos, es muy difícil tener datos de si la PA lo que tenemos es, que no, no es exactamente, no es un muestro estadístico. La PA tenemos, vemos un pico del iceberg, que a veces es un pico más grande y otras veces un pico más pequeño. Este año, a pesar de que no, no, de que no tenemos reuniones presenciales y que seguimos eh, funcionando, y siguen viniendo muchos casos. Entonces, lo, vemos nosotros vemos como una señal de lo que luego dicen las estadísticas. Las estadísticas son ya de, de nivel de comunidad o de nivel estatal. Eh, lo que veo por una parte es que hay muchísimas familias, porque eso lo dicen las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, que apenas les queda dinero después de pagar los gastos básicos. Con lo cual, esa familia, ¿qué quiere decir? Después de pagar el alquiler, no les queda para vivir. Por ejemplo, había un porcentaje muy alto de quienes viven de alquiler, que les quedan menos de 300 euros al mes después de pagar el alquiler agua. Evidentemente, la familia no puede vivir con menos de 300 euros todos los meses. Eso acaba en impago. Entonces, mmm, lo que sí que sabemos es que los desahucios de, de alquiler ahora sobrepasan a los, de, a los de hipoteca, también vemos, eso lo vemos ya no por la estadística, que los desahucios de alquiler no solo se producen por no poder pagar, que en muchos casos se producen por fin de contrato, como estamos en un mercado que está al alza, al alza, al alza, se producen desahucios simplemente porque los propietarios dicen, pues, lo, pues acabo el contrato, he hecho este inquilino y coge otro con un precio más alto. Y, como decía también, quedan algunos de, de, de, de hipoteca. También se habla de la ocupación, eh, pero las la desfazas de ocupación son solo un 4% del total, en, en, en general me refiero, y en el país valencia también. Entonces, hay algo que cuantitativamente es un poco significativo, muy poco. Y que son, son prácticamente todos de, de los bancos. Pero, eh, de, pero son los ocupas, eh, aunque digas que el porcentaje es mínimo, son quizá lo que más alarme. Sí, exactamente. Quizás lo que me alarga, es lo que más alarma, pero eh, verdaderamente muy, muy poco significativo. Bueno, he dicho el 4%, pero el 4% no es todo de ocupación. A ver, en la estadística del Poder Judicial que salió hace pocas semanas, la del primer trimestre de 2021, que es alarmante totalmente la estadística porque se han bajado muy poco los desahucios, a pesar del de decreto que se aprobó en diciembre de, del año pasado, que protegía durante, durante la alarma. Pues a pesar de que en el primer trimestre había una protección, estábamos con toque de queda, estábamos con restricciones, y había una protección, a pesar de eso se han producido muchísimos desahucios. Los desahucios no, no han descendido ni un 20% en el primer trimestre de 2021. Bueno, pues de todos esos, eh, lo que se llama otros, que no son ni ni hipoteca, ejecuciones hipotecarias, ni alquiler, lau, pues los que no son ni Lau ni ejecuciones hipotecarias son 4%. por ciento. Y ahí entra, luego ocupa, pero también entra pues problemas familiares, entre ex, ex maridos o mujeres que se discuten por la casa, familias por la herencia, en fin, hay muy, varios tipos de desahucios ahí, precario, precario. Entonces sí puede ser que es lo que más larga más, pero verdaderamente es un fenómeno muy, muy minoritario. Ya, Pero es injusto que la gente ocupe casas de propietarios y que no pague alquiler a los propietarios de, de los pisos. Ahí también hay que defender la, la propiedad privada, Gloria. A aquí, ver, nosotros, en, es, la PAD, de nosotros en La Paz, desde luego, eh, los, los, de, los pocos que tenemos, que no tenemos mucha ocupación en La Paz, ni muchísimo menos, alguna gente ha venido porque no había... Eh, posibilidad de entrar, echaban y no había posibilidad de, de alternativa. Conforme estamos encontrando alguna posibilidad de alternativa y, todo hay que decirlo, conforme llegan mejores prestaciones y la gente ya no está en ese estado tan miserable verdaderamente que estaba, mmm, prácticamente no tenemos. Pero sí, sí, yo no digo que a la ocupación no hay ninguna solución para nadie, la ocupación es espantosa. La gente entra en unos, por lo menos lo que conocemos, entra en unos pisos que están hechos polvo, ...que son prácticamente inevitables... ...que siempre está con a la solución... ...desde luego no es ninguna no es ...la ocupación ninguna una solución... ...durante un tiempo sí que hemos tenido... ...pero la gente que estaba en La Paz... ...siempre era para hacer un alquiler social... ...y de hecho se han firmado alquileres sociales... ...que la gente tiene que pagar... ...y si no lo paga pues ir a la calle... Eh, ...o sea que no es que la, la ocupación... ...sea una solución habitacional desde luego... Eh, ...y que la propiedad tenga... ...lo que ha, ha sido en parte un medio... ...para conseguir unos alquileres y que esos pisos salieran al mercado. Pero yo lo que sí que quiero poner, señalar, es que esa vivienda está vacía, desocupada durante años, el derecho a la propiedad, en España también, en España sobre todo, y en la Constitución, está subordinado al interés social y colectivo. Por ejemplo, no se puede especular teóricamente con la vivienda en España, está prohibido. Y... Y el y lo de la lo de que está sujeto al, al interés social. Entonces, desde luego que la gente que tiene un piso... A ver, y además esto que siempre se mezcla el tema de los propietarios particulares, que son los que se alarman con, con la vivienda de banco. A ver, aquí hay dos cosas completamente separadas. Hay gente que tiene un piso, propietarios particulares, vacío o no, que está esperando usarlo, que no, que lo que sea. Y hay una desposesión masiva que ha hecho la banca que perfectamente era consciente de que los precios no se podrían triplicar. ¿Cómo va a valer un piso de mi barrio que es, vamos, prácticamente inhabitable, 80.000 euros como el compañero Said que tuvimos un desahucio y había costado más de 80.000? Ese piso después valía 22.000. La banca fue perfectamente consciente de eso. Y la banca con eso se quedó con miles de pisos. Y esos pisos están produciendo un deterioro muy grande a toda la ciudad, no solamente a los que los perdieron. Porque es un barrio que se deteriora mucho con tanta vivienda vacía que tienen los bancos y eso tanto si se ocupa como si no se ocupa muchas veces se ocupa y el piso está mejor o sea, porque a ver cuando, dices que, se que, ocupa, que claro, fruta, cuando dices que sí. los pisos de la banca están vacíos y eso produce un deterioro ¿es porque nadie de la banca eh, invierte en la comunidad de propietarios o en el mantenimiento eso, del eso piso? eso muchas veces porque los pisos son, en la banca salió, no sé ahora mismo eh, pero hace un, hace un poco tiempo sí que ha salido que eran los mayores morosos de las comunidades de lo que leí que era de los ...como las asociaciones de, de los que gestionan, de los administradores de fincas que gestionan... ...bueno, el caso es que la banca era eh, de los mayores, el mayor como, moroso colectivo en, en España... ...porque tenía muchos pisos, pisos que para muchos de ellos no le tienen valor para ellos... ...los tienen abandonados, entonces hay muchas comunidades... ...yo que vivo en un barrio que sufre eso, como digo, que es Carrus, ...que es donde más vivienda vacía hay, vivienda de esas de los años 50, como muchos 60... Eh, que está muy estropeada Y hoy con muchas comunidades que tienen tres y cuatro viviendas vacías y queda uno o dos vecinos porque en, ese, en la burbuja pues mucha gente de esas viviendas vendió para comprarse otra cosa mejor y se la compró y la estará pagando suponemos, porque a quienes han comprado viviendas nuevas no lo están despotiendo. Los desastres se han producido masivamente y eso lo dicen las estadísticas en las viviendas de segunda mano. Entonces sí, Las comunidades que no tienen interfono, que bueno, pues un montón de problemas. Pues Gloria Marín, eh, esperemos, ¿qué, ¿qué movilizaciones son las que esperan ustedes para este verano? Eh, ¿Seguirán reclamando al gobierno esa ley anti desahucio que se aplique y que se aprobó en diciembre? Una Desde nueva luego, ley antes. De vivienda? ¿Qué, re, ¿Qué reivindicaciones tienen para los gobiernos? A ver, la primera, primero estamos, o sea, lo fundamental, desde luego queremos que eh, el decreto que no se levante el, el 9 de, de, de agosto, porque si se levanta va a ser una masacre, va a ser masivo. Va a ser masivo porque la pandemia, como sabemos, es verdad que por primera vez ha habido un escudo social. Es verdad que por primera vez, esto no ha sido como la de 2008, que fue a muerte, que la gente se quedara sin nada. Pero a pesar de esa protección social, pues habido mucha gente que no ha podido pagar los alquileres eh, y va a abrir, y habría muchísimos desfoces. Pedimos una, estamos pidiendo una ley de vivienda, que estamos presionando por ella, y que además la PA, eh, junto con la iniciativa, la iniciativa por la vivienda, que está con sindicatos, que está con, vamos a presentar una proposición de ley, que incluya todas esas patas, también el parque social, también la regulación de los alquileres. Eso por una parte y por otra parte vamos, estamos preparando una movilización concretamente con el Sabadell, pero también con otros bancos que tienen muchos pisos y que no están renovando los alquileres sociales. Ese es un grave problema que tenemos ahora, porque hay gente que firmó, por ejemplo, después de su hipoteca hay una dación, y no se le renuevan los alquileres sociales. Y eso también pues hace mmm, que haya, que provocaría desahucio masivo, que no se podrían parar con mucha vivienda social porque no hay vivienda social para tanto. Esas son lo que tenemos ahora ahora en mente. Y sí que quería antes de acabar decir una cosa. Eh, a ver, el señor este de Barcelona no había ido a ninguna asociación. No había ido a la PAN, no ha habido el sindicato de yogapé, no ha habido la asociación de, de, de vivienda de su barrio. Eh, quiero recordar que a la gente, queremos recordar a la gente que la PAN sigue funcionando, que se pueden dirigir y que si tienen un problema grande de vivienda, pues que se dirijan a la PAN. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar el teléfono que si le parece sí, lo doy, sí. eh, que es 633-778-373, 633-778-373, que la gente puede llamar, si no le cogen en el momento, puede poner un WhatsApp y luego se le habla que estamos atendiendo todo y que de verdad que, por ejemplo, la paso en estos meses, desde que está el decreto solo hemos tenido un desahucio que no se pudiera parar y hemos ayudado, pues la gente pudo alquilar. Y los demás pues los tenemos parados, que la gente, por favor… Eh, Primero, que la vida es lo más importante y lo irrecuperable. Y segundo, que siempre se puede conseguir algo. Eh, se busquen las soluciones. Sí. Tanto en lo individual como estamos intentando conseguir soluciones que son las leyes que, va, que valgan para todas y todos. Pues una, un teléfono que ayuda a quien está desesperado es el 633-778-373 de la Plataforma de afectados por las hipotecas. Gloria Marín, muchísimas gracias por el trabajo que realizan para evitar Esas, esos desahucios injustos. Gracias. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues Dayana Ross, la leyenda de la música, ha vuelto dando las gracias con su primer disco en 15 años, no había publicado. Ha lanzado un avance de lo que será su nuevo trabajo y además ha anunciado que se va de gira el próximo año. Escuchamos lo último de Ryanados. Every choice and step I make, every word and breath I take, you're the reason my world keeps turn. Like the blood running through my veins, sunshine when there's only rain. You're the reason my heart keeps learning Sometimes that's how life goes, but together I know we'll make it I wouldn't change a single day, no one else makes me feel that way I know you take care of my heart, never break it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 Pues son las 9 y 37 minutos de la mañana y continuamos con más entrevistas. Pocos congresos científicos con una asistencia tan amplia como la que registra el Congreso de Oftalmología organizado por el doctor Soler en Elche, han podido mantener todas sus ediciones a pesar de esta pandemia. El pasado año, al realizarse en el mes de febrero, se libró del confinamiento y este año FACO, al decidir posponerlo al mes de junio y trasladarlo a IFA, pues se ha acertado con las fechas al haberse llevado a cabo un mes después de suprimirse el estado de alarma y con una tasa de incidencia en la cuña Valenciana alejada de la zona de riesgo. El sábado se cerró la edición de este año de FACO que debido a la pandemia no ha podido reunir a expertos extranjeros, pero sí a unos 600 nacionales y se han realizado además intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Pues bien, para hablar de todo ello tenemos con nosotros al organizador de Paco Elche, el doctor Soler, a quien damos la bienvenida, Fernando. Muy buenos días. Eh, muy buenos días, eh, Rosemary. Muy, muy, muy muy buenos días. ¿Eso significa que va a ser un muy, muy, muy buen balance el del Congreso? Bueno, es, eh, hemos hecho historia. Paco Elche, su 23 edición, eh, en la que hemos dado un homenaje a todas las... Eh, víctimas del COVID, hemos dado un homenaje a todos los que han luchado desde sus puestos de trabajo contra el COVID, eh, sanitarios, metodos especiales, las chicas del supermercado, farmacias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el balance es más que positivo porque lo hemos conseguido, nadie ha da dado un duro por nosotros. Eh, la moda ahora mismo es eh, a, llevados por las circunstancias a que todos los congresos se hagan de forma virtual con un Zoom o con cualquier otro sistema y nosotros hemos conseguido hacer un congreso presencial eh, muy importante con una asistencia voy a decir récord para los tiempos que corren en cuanto que prácticamente tuvimos 400 oftalmólogos eh, es una cantidad bueno, impresionante Co insisto para los tiempos en los que corren y con las medidas de seguridad que se adoptaron. Muy, muy importantes han sido la clave del éxito. Eso es lo el 100%, que le va a preguntar, sí, 100%, ¿qué, han hecho, ¿qué han hecho para tener tanto sí, éxito? Pues que el 100% de los asistentes, pero no solo de los asistentes, sino de la, del personal auxiliar de IFA, de las casas comerciales, de laboratorios, el 100% de los asistentes, aparte de que muchos ya venían vacunados, pues tenían que traer una PCR el día, el día que ingresaban al Congreso, una PCR negativa, claro. Entonces, en el, de esta manera garantizabas que más o menos el 100% de los que entraban estaban limpios. Porque hay que tener en cuenta que esto no era una actividad como un concierto musical, como ocurrió hace unos meses con el Love of Lesbians. No, esto es compartir espacio durante tres días con, con cientos de personas. Entonces, gracias también a las instalaciones de IFA amplias, luminosas, ventiladas, pues eh, eh, todo eso ha contribuido a que el Congreso fuera un éxito sin incidencias. De todas maneras, de todas maneras hay una cosa, hay un trabajo a hacer eh, a, que sea, a las dos semanas y es que nos, nos vamos a convertir un poco en rastreadores. Es decir, vamos a hacer una encuesta al 100%. Vamos a llamar al 100% de los asistentes y, y como digo, personal de servicio para dar, eh, hacer una, una encuesta de salud, ver que no haya habido incidencias y esto. Pero el balance de entrada es muy, muy, muy, muy favorable, muy favorable. Lo hemos conseguido. Nadie daba, insisto, un duro por nosotros y, sin embargo, pues se ha conseguido. Y efectivamente, una de las claves del éxito ha sido, como has adelantado, el vernos obligado a posponer por dos veces eh, la fecha y llegar a esta de junio en unas eh, condiciones sociosanitarias muy favorables, con una relativamente baja eh, tasa en la comunidad valenciana, con muchísima gente ya vacunada. Pero bueno, eh, ha sido táctica y estrategia hasta encontrar el momento idóneo. Eh, porque ustedes no querían renunciar a esta edición de FACO. ¿Por qué no. es tan importante este congreso? Eh, vamos a ver, no es que no quisiéramos renunciar a esta edición, sino que la idea es que el Congreso iba a ser eh, presencial. Si no se hubiera podido hacer presencial, es decir, si de repente hace 15 días las circunstancias cambian, es total, eh, se prohíben las actividades de este tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo lo suspendo y hasta el año que viene. O sea, lo que no queríamos es hacer un FACOELCHE eh, virtual. ¿Por qué? Pues porque el FACOELCHE es un congreso de, de mucho debate, de mucho contacto, de mucho vernos. Eh, entonces, eh, de muchísima discusión. Es un congreso de muchísima discusión, e insisto, y de mucho debate, del cual se sacan grandes conclusiones y se aprende se aprende mucho pues y vamos. mucha interacción y mucha interacción con el público. A eso Entonces, a, a que si, han aprendido, si hubi... que han aprendido. Claro. <risa> Entonces, si hubiera se si hubiera si, si hubiera tenido que hacer claro, virtual, digo, bueno, lo dejamos estar y para el año que viene. Pues eh, como lo ha dicho eh, que, que tenía que ser presencial sí o sí. Precisamente sí. por la importancia de sacar esas um, conclusiones de la discusión del debate científico, es importante mm. entonces las conclusiones. En esta edición, la 23, sí. ¿qué conclusiones? ¿Qué, qué han aprendido sí, muchas, ustedes? Muchas, muchas cosas, muchas cosas. Ha habido, bueno, dejando aparte momentos entrañables, como el homenaje que se pudo hacer al doctor José Belmonte, que fue jefe de servicio de oftalmología en el Hospital General Universitario de Alicante durante décadas, y ha sido eh, pues el que ha formado a, a la inmensa mayoría de oftalmólogos de la provincia de Alicante. Eso fue un acto muy entrañable. Sí que hubo eh, me, me, bueno muchas cosas como, por ejemplo, la discusión sobre las nuevas lentes. Tenemos nuevos modelos de lentes intraculares que, en especial, a nuestros pacientes con cataratas, les va a mejorar muchísimo la calidad de visión. Eh, mucho no, muchísimo en cuanto que van a sacar mucho mejores visiones, más útiles y, y, y más funcionales. O sea, sí. eso es, pues para mí era, era a priori y, los, y luego es a posteriori el, el, la, la, bueno, el punto más destacado de los... De, de un, un momento, es que no entiendo una cosa. ¿La gente que, que sí. tiene cataratas no se opera? Sí. O, ¿O tiene que llevar lentes? Sí, no, no. Bueno, vamos a ver. Explico, he ido yo muy rápido lleva por supuestas, algunas cosas. El ojo tiene en su interior una lente, una lente, como una lupita ah, pequeña. Ah, la que ustedes... Vale, en entonces, la esa lupita vale. pequeña, cuando se ensucia, decimos que es una catarata. Y cuando hay una catarata, quitamos esa lupita que se ha ensuciado y la sustituimos con una lupita artificial, una lente intraocular. Entonces, lo que, a lo que me refería es que eh, en, han salido, a lo largo de los meses de la pandemia, y han dado para... Eh, ...desarrollo y posterior debate... Eh, ...un tipo de lentes... ...que van a mejorar la calidad de visión... De, ...que va a dar esa lupita... ...que vamos a colocar dentro... ...entonces en el... Eh, es, una, ...es un avance importantísimo... ...porque va a afectar a la... ...a los centenares de miles... ...unos 400 500 mil... ...procesos de catarata hay anualmente en España... Eso quiere decir que hay centenares de miles de personas que se van a beneficiar de un nuevo tipo de lentes, que les van a, de lupitas, mm. que les van a dar una calidad de visión superior para poder hacer mejor sus tareas diarias. ¿Y los que tienen las lentes introoculares que tenían sí. anteriores, tienen alguna, algún efecto colateral, algún daño colateral? Mm. O, o... No, no, no. En, el, en el cirugía de cataratas es... En, es mínimo, en, ha habido algunos casos en los que con el paso de los años algunas de estas lentes se han opacificado se han ensuciado y ha obligado al recambio de las mismas pero es, es, es, es mínimo es inferior al, al, al 1%, el 0,00 o sea, es, es muy baja la tasa de complicaciones de las lentes intraoculares de esas lupitas que colocamos, la tasa de complicaciones es, es mínima, anecdótica casi. Las nuevas lentes son muchísimo mejores, va a ser 400.000 personas las que se verán beneficiadas, como ha señalado en Cataratas, con lo que esta ha sido una de las grandes novedades del Congreso FACO 2021. Sido, y, sido, y también ustedes eh, se han centrado en otra parteología, el glaucoma. ¿Ha salido alguna sí. lente intracular? ¿Hay sí, lentes sí. Intracular? Intral no, bueno, ¿no? vamos a ver, glaucoma es otra historia. Nosotros este año, en paralelo a las sesiones plenarias de Facoelche, hemos hecho dos simposios muy importantes para analizar novedades en lo que es glaucoma y en, y en retina. Eran dos sesiones, Facoglau y Facorret. En glaucoma se han analizado los últimos dispositivos que se colocan. El glaucoma se produce por la, es en la enfermedad de la presión intraocular alta. ...y lo que se busca es eh, facilitar que el líquido salga fuera eh, básicamente... Eh, o, que, o, ...o disminuir la producción de ese líquido. Entonces, en el, hay dispositivos eh, eh, quirúrgicos que nos ayudan a eh, facilitar la salida de, del líquido interno del ojo... ...y la tensión baja. Entonces, en ese sentido... Eh, todos los años salen novedades de nuevos dispositivos y los hemos podido además mostrar en cirugía en directo, dos cirugías fantásticas donde se han visto esos, ese tipo de nuevos dispositivos. Igualmente, en la parte de retina se analizaron eh, muchas cosas, como por ejemplo los tratamientos que hacemos para enfermedades de la retina, como es la regeneración macular en la que se, en el interior del ojo se inyecta un liquidito que mejora el funcionamiento de, de, de los ojos y eso eh, hay nuevos productos también, nuevos fármacos y todo eso es lo que se ha tocado también en la parte de retina de, en cuanto a los avances. Y el viernes ustedes mandaron una nota de prensa para destacar la alta complejidad de las intervenciones quirúrgicas, sí, para esa cierto. alta complejidad siempre traen a grandes expertos, eh, ¿la pandemia sí. les ha limitado o tenemos grandes oftalmólogos en España? Eh, bueno, no, eh, nosotros, eh, la verdad es que yo estoy muy contento, muy, muy, muy contento con, del efecto llamada eh, de Facoelche sobre los grandes oftalmólogos y grandes cirujanos de nuestro país, es decir, hemos tenido a la creme de la creme que ha venido de manera entusiasta, entonces, eh, pues contamos además con cirujanos espectaculares, como se demostró en la sesión quirúrgica del del viernes. Entre ellos destacó a la doctora Elena Barraquer, como la llamamos cariñosamente, la reina de África, porque eh, todos los años hace como 8 o 10 eh, expediciones a África en ONG, en su fundación, para operar cientos de cataratas complejas y nos hizo una exhibición el viernes por la, por la tarde. Bueno, pues vamos, ella y, y unos cuantos más. Nosotros, como digo, tenemos la suerte de un efecto llamada positivo, de tal manera que a Facuelche viene la crem de la crem. O sea que el, se ha, ha podido usted consolidar este congreso y además convertirlo en referente internacional. ¿Qué va, a pasar, ¿Qué va a pasar ahora? Porque ustedes este año han aprendido muchas cosas, han aprendido que se puede salir del huerto del cura, que en IFA sí. hay más espacio, usted estaba alabando las instalaciones. ¿Qué va a pasar con Faco sí. 2022? FACO eh, 2022, eh, tiene, ahora entramos en fase de análisis de cómo han ido las cosas, porque todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Mm, y es la ubicación en el huerto de Cura es muy importante para nosotros, porque aunque IFA está en el término municipal de Elche y sigue siendo FACO Elche, eh, no es lo mismo que un congreso en el casco urbano, eh, en cuanto, eh, y se entiende la expresión, la ilicitaneidad del, del evento. Entonces, cada, cada, cada CD tiene su ventaja, sus ventajas y sus inconvenientes, que vamos a, a analizar para ver qué va a pasar en el 22. Si en el 22 eh, continúan las restricciones eh, generales eh, por los coletazos de la pandemia, pues eh, probablemente repitamos en IFA. En el 22 no hay esto, pues analizaremos eh, por ventajas e inconvenientes dónde nos ubicamos. Afortunadamente, y pese a la ausencia del de, de gran centro de congresos que necesita Elche, eh, disponemos de dos sitios donde podemos hacer un evento para más de mil personas eh, tranquilamente. Hay que recordar que en el huerto del cura en los últimos años hemos estado reuniendo a 1.200, 1.300 personas, eh, una cantidad muy, muy, muy importante. En, el, en IFA este año eh, teníamos más que esa capacidad, o se ha cubierto la mitad, eh, lo cual es un éxito en, en, en, en este año de pandemia, pero bueno, las decisiones están, sean fruto del análisis que hagamos y de las mm -hmm. circunstancias. En el hipotético caso de que el centro de congresos que ha prometido la diputación no va a pasar, sí. pero eso es una quimera, estuviese construido, ¿usted dónde lo preferiría? Pues depende de dónde esté construido, francamente. Eh, si está ya acá Dios, yo he manifestado mi posición muy claramente en una, en, vamos, públicamente en entrevistas y, la, y, en, y en la tribuna que escribimos ahí, por ella por el mes de octubre. Así para dentro del diario Información. Por eh, pues un, un centro de congresos allá acá, Dios, pues la verdad es que estamos muy bien donde estamos, al ladito de todos los hoteles y tal. Eh, nosotros lo que contemplamos, y creemos que lo más práctico y útil para la ciudad, es potenciar el actual centro de congresos que tiene contemplado un proyecto de ampliación. Y lo tiene contemplado desde que se inaugurara eh, el, el, la misma corporación que inauguró el centro de congresos eh, actual eh, pidió eh, también tener listos los planos de la, de la ampliación, eh, que yo he visto los planos, y sale un, un, un centro de congresos fantástico para Eche, con una, sal, una sala de mil y pico personas, eh, con muchas salas auxiliares, eh, zonas de exposición y debajo un aparcamiento para 600 coches, y en el centro, en el centro de la ciudad que hay que potenciar también el centro de Elche al lado de todos los hoteles y además en el inicio de rutas turísticas del Palmera que vas andando para nosotros no tiene, no tiene vamos, sí. no tiene color la cosa pues, luego faltan también las decisiones políticas que se adopten y eso pero mm. esto ya da para otra entrevista efectivamente, usted supongo que habrá seguido cómo se está desarrollando este asunto esta polémica Alguien ha contado con usted le, el, su opinión ¿El, al, el alcalde o la universidad para eh, no, hacer ese estudio. Eh, no, no, no eh, bueno, vamos a ver. En, en sí, si, del estudio de la universidad sí si me hicieron una llamada para pedirme opinión eh, para el estudio de la universidad, eh, pero fuera de ello nada. Yo me he manifestado individualmente como ciudadano eh, escribiendo aquella tribuna que hice en su día que la ratifico plenamente y que en resumen es lo que acabo de comentar, pero fuera de eso no. Sí estuve en, en Telench en una polémica uh -huh. cuando los primeros días de eh, la sesión de, de la diputación se hablaba de Candalín y esto sí estuve en una tribuna donde también en, uh -huh. en Telench uh -huh. donde manifesté mi, mi opinión que es, básicamente ha sido la misma desde el primer día. Pues Fernando Soler, usted eh, uh -huh. va paso a paso eh, 2021 ha sido un éxito y ahora esperemos sí. que 2022, pues también siga siendo un éxito y tenga mayor impacto, porque el impacto económico que ha tenido FACO eh, 2021 en Elche supongo que no habrá sido el de ediciones anteriores. Eh, Rosemary, eh, se lo decía el otro día a un taxista: eh, se ha hecho, o sea, sería el impacto económico habrá sido mayor, habrá sido menor, pero se ha hecho y quiere decir que estamos on the road again, que estamos en el camino, estamos haciendo, se ha hecho. Lo, lo peor habría sido que no se hubiera hecho. Eh, entonces no hay, el impacto económico mayor o menor es cero. Y se ha hecho, se ha conseguido y se ha logrado eh, para nuestra ciudad. Hemos vuelto a poner a Elche en el mapa, en el mapa oftalmológico, se entiende. Es importante, nunca puede descolgarse si quiere ser un referente internacional como lo es en Así el mapa oftalmológico. Gracias a usted, Fernando Soler. Muchísimas gracias. A vosotros. 101.4 TeleElch Radio Marca Aquí está la gran oportunidad que esperabas para estrenar cocina.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan tres minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana... ...y nosotros continuamos en el Día de la Música... ...recordando pues a aquel supergrupo de jóvenes... ...que a principios de los años 60... ...superaron esa carencia que había de tecnología... ...y la dictadura, para ser uno de los grupos pioneros... ...del rock and roll, aquí, en este país. Estamos hablando de Los Brincos y de su canción... Que fue un éxito mejor. mejor era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 Pasan dos minutos de las diez de la mañana y antes de la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González, donde hablaremos no solo del Elche Club de Fútbol, sino también de otros éxitos que ha conseguido el deporte ilicitano, vamos con eh, otro gran disco, el que hace 50 años publicó Juan Manuel Serrat, Mediterráneo. Hemos ido durante los últimos días eh, colocando canciones y temas de este disco. Vamos a recordar ahora antes de la tertulia deportiva uno de esos temas, La mujer que yo quiero. La mujer Que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra para saber la mujer que yo quiero no necesita desojar cada noche una margarita La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren darme to be amigos, y se amargan to vida. Mis enemigos, porque sin querer tú te envuelves su arrullo, y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero. Me ató a su junta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y dos labios. Son todos suyos mis compañeros de antes mi perro mi escalexto mis amantes pobre juanito la mujer que yo quiero me ató a sus junta pero por favor no se lo digas nunca pero por favor no vigarse no 101.4 Telehelch Radio Marca La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y como todos los lunes, y este va a ser el último porque ya es verano y la próxima semana se nos va Paco Gómez de vacaciones. Antes que nada, le saludamos. Paco, muy buenos días. Qué poco te queda, ¿eh? Hola, Ross, buenos días. Yo estoy ya de pre-vacaciones, eh, semana pre-vacacional. Bien, eh, Paco se irá de vacaciones, pero José Antonio González se queda con nosotros. Muy buenos días, José Antonio. Hola, Ros, muy buenos días. Y además con mucho trabajo, porque no solo el hecho del Club de Fútbol nos ha dado alegrías al deporte ilicitano, sino que estamos en una situación, yo creo que eh, gloriosa. Pues así es, Rol, la verdad es que hemos vivido un fin de semana, este que acaba de pasar, eh, histórico y brillante, porque teníamos varios equipos, en este caso además femeninos, que se jugaban eh, cosas muy importantes como ascensos de categorías, y la verdad es que el fin de semana ha salido redondo, porque el Clínica Blasco Juventud de Elche, el equipo femenino de fútbol sala, consigue el ascenso a primera división el sábado por la tarde en el Esperanza Esperanzalán, después de ganar en el play-out de primera al Baise Samarel de La Coruña. 1-2 ganó el equipo de Antonio Ordóñez y consigue ese histórico ascenso a primera división, la máxima categoría del fútbol sala femenino en un club muy joven que tiene solo nueve años de vida. Así que enhorabuena tanto a la presidenta, Esther Menárguez, que ha sido una de las personas que más ha trabajado También a las chicas de Antonio Ordóñez y al propio Antonio Ordóñez, que es un entrenador con muchísima experiencia aquí en Elche y que ha conseguido llevar a la élite del fútbol sala femenino al Clínica Blasco Juventud del Elche. Es el broche de oro a una fantástica temporada para un equipo que prácticamente ha ganado todos los partidos este curso. Por otro lado, minutos después se confirmó también el ascenso en fútbol femenino del Elche de Quique Cano. Este era más previsible porque era el partido de vuelta y el Elche había ganado en la ida aquí en casa 5-0 contra La Garita, un equipo de Gran Canaria. La verdad es que las franjiverdes a lo largo de la eliminatoria se mostraron muy superiores a su rival. En la vuelta vencieron allí, fuera de casa, en Gran Canaria, 0-2 y sentenciaron esa eliminatoria para conseguir también otro ascenso histórico a la Liga Reti-Uberdrola, que es la segunda categoría del fútbol femenino. Hay que decir mm -hmm. que hace un par de años el Eche ya militó en esa segunda división, lo que pasa que era otra categoría, ahora se ha modificado mucho, es una división semiprofesional, es decir, que el salto de categoría también para este elche de, de Christian Bragarnik es, Eso es lo que iba a eh, importantísimo O sea, que el elche femenino en segunda división pertenece al club Sí, por leche, supuesto. Sí, fútbol. sí, sí. El, el Elche femenino es una de las. A, a los hombres de en primera y a las mujeres en segunda. Eso es. Y... y también han sido más mujeres las que nos han dado más victorias, más, más ascensos. Así es, Ros. En este caso, en Balomano, el Club Balomano Elche, el equipo cadete, el Café Musetti, consiguió ganar. También el campeonato de España la semana pasada que se disputó en nuestra ciudad. Derrotaron en la final las mini guerreras transgiberdes 32-31. Uh -huh. al gustó eso de las mini al onda. sí, eh, sí. Eh, Cadete, ¿qué edades estamos? Eh, eh, son Cadete, son 14, 13. Claro. Son... Ante, mini, antes de juveniles, sí. Mini guerreras. Y con esto, Ros, se uh -huh. vuelve a confirmar que el Club Balonmano Elche tiene. Ahora que no claro. nos escucha nadie, la mejor cantera de España en cuanto a, a balonmano. Eh, bien, ¿por qué creéis vosotros que se ha producido esta eclosión? ¿Está funcionando el deporte base? ¿Está funcionando esa fundación de esparcílicita con toda la polémica que ha tenido? Que sí ha estado eh, algunos años sin director comercial, bueno, esto eh, hace tiempo. Eh, ¿Qué creéis que está pasando en el Y sobre todo con las mujeres. Bueno, yo, yo creo, por, parte, por una parte, yo creo que efectivamente tú lo has nombrado bien, es una eclosión del deporte femenino, que si bien hasta hace 15, 20 años, pues solo teníamos eh, al, al, al propio club balonmano eh, femenino y al equipo del, de fútbol sala femenino, eh, que llegó a quedarse campeón de liga y campeón del, del mundo. Eh, ¿Cómo se llamaba el, el equipo de FEMESALA? El FEMESALA, sí, ¿no? el Femesala dirigido por Fernando Jaén. Eran las dos grandes banderas, pero la verdad es que en los últimos años eh, ha habido una explosión de eh, chicas que yo creo que más a nivel de clubes eh, son los que han trabajado muy bien desde la base, desde la cantera y bueno, lo del club Alomano elche no nos sorprende porque ya desde la década de los 90 siempre ha trabajado la cantera de manera maravillosa, han conseguido muchos campeonatos de España y verdaderamente es una continuidad. Eh, Con qué poco dinero se consigue tanto. La cantera de Cúbalo Elche es referencia en toda España y hay que darles la, la enhorabuena, eh, sobre todo a nivel femenino. Y luego, bueno, pues sí que es cierto que ha habido un auge en los últimos años de fútbol y fútbol sala femenino. Ya teníamos fútbol y fútbol sala masculino desde hace muchas décadas, pero femenino, la verdad es que, bueno, el Elche femenino de Quiquecano pues ha conseguido este magnífico ascenso y el equipo de juventud de Elche está en la élite. Eh, antes se conseguía con mucho dinero. Ahora se consigue trabajando muy bien la cantera, la base, desde pequeñitas formándolas. Uh -huh. Yo recuerdo que hace 20 años, pues las niñas de, de 8, 9, 10 años no se interesaban por el fútbol o por el fútbol sala o por el rugby. Ahora sí, ahora todas las niñas ya empiezan a ver espejos de estas jugadoras que van vale. a ser pues eh, el ejemplo a seguir de niñas que ahora mismo están en la cantera de 7, 8, 9, 10 años y que quieren llegar a ser como ellas, ¿no? que consiguen un ascenso. Claro, lo sea. importante que es eh, educar en, claro, en igualdad, claro. lo importantísimo que es. Pero también supongo que las instalaciones deportivas también estarán a un buen nivel. Mejora eh, tendrán, un... Habrán mejorado por la Muchísimo. red de instalaciones deportivas y ya eh, no, no se necesitan grandes clubes para poder tener o entrar en las categorías de, de primera división. Eso lo sabrás tú, José Antonio, por los lugares de entrenamiento que hay. Sí, eh, como tú dices, Ross, como dice Paco, se está trabajando muy bien desde la base. Yo creo que también hemos notado un cambio desde que el concejal de deporte, Vicente Alberola, entrase al cargo. Es un hombre con muchísima experiencia en el deporte aquí de la, de la ciudad y todo eso al final se está notando. Lo vemos... Eh, día a día cuando se producen noticias de este estilo la Concejalía de Deportes está trabajando codo con codo en todo momento con todos los clubes de la ciudad y eso se está anotando también en el rendimiento deportivo de los equipos. Sí, además ayudan económicamente a buscar ingresos para sufragar pues gastos, desplazamientos, están continuamente mejorando las instalaciones, cambiando los tapetes de, de algunos de los campos que ya se quedaron obsoletos, de, de césped artificial, que ahora mismo es lo que se lleva para, para los entrenamientos y para, y para muchos de los partidos. La verdad es que hoy en día hay muchísimas instalaciones, fíjate las últimas, que hicieron del antiguo polideportivo Kelme, ahora polideportivo Altavix, llena de campos de césped, de campos de de CP Artificial, más todos los de la ciudad deportiva. Está claro que el, el deporte es vida, el deporte es salud, el deporte es una cultura y cada vez más, antiguamente ya te digo, hasta hace 25 o 30 años la mayoría eran chicos uh -huh. eran hombres. Ahora uh -huh. vemos ya un porcentaje muy elevado de, de mujeres y que verdaderamente es una maravilla no ver cómo eh, un equipo de fútbol sala o un equipo de fútbol femenino o de balonmano reúnen una grada a mil personas o a 500. Eso antes era impensable, solo era pensable o solo se veía con los chicos, ahora ya lo hacen las chicas. También yo creo que influye mucho en la difusión de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como a nivel local, pues lógicamente nos sí. ocupamos y destacamos todas las gestas eh, sí. y las cosas importantes sí, que hacen. Los movimientos feministas siempre nos han reprochado a los medios de comunicación que no dábamos tanta visibilidad a las mujeres en el deporte. Pero es que esto no es un movimiento feminista, esto es un deporte femenino en auge. Y cuando el deporte femenino en auge eh, es importante, hay que decirlo, hay que destacarlo, hay que darle difusión. Y para mí es tan importante un título, un campeonato de España, un ascenso de un equipo de chicas, pero un equipo de chicos. Lo que pasa es que hemos estado, no sé si mal acostumbrados, la sociedad lo que nos llevaba a la, a la cultura que nos enseñaban de pequeños, que los que trabajaban y los que hacían deporte eran los hombres. Bueno, eso afortunadamente ha cambiado, ahora igualdad y se nota mucho más en todos los ámbitos. Pues el Elche Club de Fútbol con dos equipos, uno en primera y otro en segunda división, ¿tiene eh, instalaciones suficientes? Hombre, eh, están... Te lo digo porque Braganich ya sí. ha dicho que quiere construir ese complejo. ¿Cómo, cómo está esa ciudad deportiva? ¿Ya está la ubicación no, concretada? Todavía no están pendientes de tres terrenos. Uno que es el propio, pero que siempre ha habido muchísimas pegas para, consumir, para conseguir los documentos eh, que les permitan edificar allí, los permisos y luego otros dos terrenos, por si ese no sale, el del Camino de Castilla, para comprar uno de ellos y poner en marcha esa construcción de la ciudad deportiva. Esto es un viejo anhelo desde hace 25 30 años. Yo lo llevo yendo desde que estoy siguiendo al El Cheque de Fútbol y nunca se ha conseguido. El paso más importante se dio en 2006 con la compra de los terrenos para la construcción de esa ciudad deportiva en el Camino de Castilla, pero nunca consiguieron conseguir el DIC, el famoso documento sí, de, interés. de interés comunitario que les permitía, eh, pues porque los aviones pasan muy cerca, mm. pues porque no les daban esos permisos. Ahora parece, por lo que nos dijo hace dos semanas el presidente, de que por fin podrían conseguirlo. Están en trámites. La colaboración del ayuntamiento ha sido importante o está siendo importante. Si finalmente pasan... Eh, unos meses y allí eso se sigue estancando tirarán por el camino de medio comprarán uno de los dos terrenos uh -huh. que tienen vistos y empezarán la construcción de esa ciudad deportiva, residencia, uh -huh. que eso le daría un impulso mucho mayor uh -huh. a todos los equipos de Delche. Pues vamos a hablar de vuestro trabajo, del de esta semana empezamos una semana muy especial tenemos San Juan, hay una fiesta recuperable como dicen, aquí va a ser fiesta, no va a haber uh -huh. programa La Glorieta el, el jueves ni el jueves en no habrá programación nacional, en Punta. No, no, no habrá habrá. Programación nacional. Nacional. Habrá programación Habrá nacional. Habrá programación nacional, pero no local. No local. Eh, José Antonio, es que se lo estaba preguntando al director de, de esta <risa> cadena. Sí, que, sí. Tendremos, que gesta, saberlo. tendremos Tenemos gesta. el solsticio de verano, eh, tenemos una vacunación que ya hay un tercio de la población. Yo mismo me voy a inocular la segunda dosis, ah, hoy man, mismo. Yo, yo ya el lunes pasado me la hice. <risa> ¿Ya tienes las dos? Ya no? tengo las dos. Qué bien. Eso bueno, demuestra que somos, mí, que somos ya mayores. A mí me queda <risa> la segunda. Eh, José Antonio, pero... Eh, hablar del trabajo porque ¿cómo van a celebrar eh, todo el equipo femenino eh, estas victorias, estos ascensos? ¿Ha habido celebraciones? Eh, Va a haber trabajo parte tuyo o vuestro de, de hacer reportajes de quiénes son esas guerreras, mini guerreras, sí. de quiénes son las jugadoras de fútbol en sala que nos han colocado en primera división, en la élite sí, del fútbol, eh, del fútbito, como dice. Entiendo de... que, como viene siendo habitual en estos casos, esta semana tanto el alcalde Carlos González como el concejal de deportes Vicente Alberola irán eh, recibiendo en el salón de plenos. ...del Ayuntamiento a, a los tres equipos... ...porque la verdad es que son... ...tres méritos deportivos que hay que destacar... ...y eso sí, pues ya después la, la celebración... Eh, ...y da por cuenta de los equipos, ¿no? Eh, yo creo que la explosión máxima de alegría se vivió... Eh, ...justo nada más acabar los partidos... ...el Juventud del Elche en el Esperanza Lag... Eh, ...las chicas del Club Balomano Elche... ...también en el Esperanza Lag... ...y las chicas del Elche femenino de quiquecano ...en el campo de la Garita... ...allí en Telde, en Gran Canaria... Y yo creo que, que poco más respecto a nosotros, eh, pues sí, estamos ya cerrando eh, quedar con los diferentes protagonistas, con los entrenadores, jugadoras, para ir haciendo reportajes que van a estar muy chulos y que se van a emitir en el Telenit durante esta semana. Eso es lo importante, que disfrutemos nosotros también de nuestro trabajo, porque lo que recogemos eh, es calidad y sobre todo en el deporte. Paco, eh, a ti te quedan cuatro días, como dice... Eh, no sé si mal contados, porque... Como dice Vicente Bordonado. <ríe> Vicente Bordonado con, el, con la lluvia. Cuatro días para irte de vacaciones y en este mes lo único que hemos visto es la renovación de Escrivá. ¿Qué pasa con, con los contratos, con las compras, las cesiones... ¿Qué está pasando? Pues que como el Elche están todos iguales, está muy parado el fútbol por dos motivos. Uno, por la pandemia ha traído crisis económica, crisis económica al mundo del fútbol y hay muy poco dinero. Y por otra parte, eh, el que se esté disputando en estos momentos la Eurocopa, y se esté disputando la Copa de América, hace que eh, todos los ojeadores, clubes, entrenadores y direcciones deportivas estén pendientes de los que destacan en esos eh, campeonatos para bueno, pues intentar buscar eh, esa, ese mirlo blanco, ¿no? ese jugador bueno, bonito y barato que suele ser difícil ¿no? y más si destacan en este tipo de, eh, de campeonatos ya sé que no es un tema local sino que es internacional, la Copa de América es verdad lo que me han dicho mis hijos no, no sé, lo que es. que el youtuber este tan famoso Ibai eh, ha comprado derechos lo ha va comprado a recuperar retransmit... los derechos sí sí sí, ¿Sí? o ah. sea vamos a tener a, a Ibai retransmitiendo porque es un Vamos, es un fenómeno. <risa> lo siguen todos los jóvenes. Pues así es. No sé ni quién es. Pues debería, debería, <risa> Paco. No, he es un algo fenómeno, él. es bueno, un fenómeno. Claro. Yo sí que lo he tenido que, que conocer. Sí. Además, eh, me he interesado por él para... Porque, claro, es un referente para todos los jóvenes. Es, bien, bien, lo es una bien. máquina, Rol, la verdad es que... ¿Ves? José Antonio, sí, sí, sí. Claro, como, como le gusta. José Antonio <risas> tiene 24 años. Una ¿verdad? persona súper influyente. Además, todo lo que toca lo, lo convierte en oro. Es un chico muy bien. joven es muy responsable también. Fue pues el único que no ha evadido los impuestos eh, fuera de España. Por eso gusta también tanto. Ajá. Hay otros youtubers que han caído en el fango por irse a Andorra o demás para, sí, sí. A, a llevarse... Sí. Eh, lo y, que cobran aquí a paraísos ese, fiscales. Y se ha hecho famoso casteando, que es eh, narrar eh, ¿Sí? competiciones de videojuegos. Sí. Sí, es básicamente eso. Y sí, ha pero comprado es que es graciosa, a mí, yo me río con Iván. Sí, sí, es, eh, es muy graciosa. Además, eh, el, hay que destacar eso, es una persona muy humilde, eh, ha ganado un montón de dinero en estos últimos años, las marcas se lo rifan sí. y, y es, es, se le ve muy, muy buena persona y sobre todo con la cabeza muy bien amueblada, que es lo importante. Y que eh, conecta muy bien con eh, los jóvenes porque lo siguen y bueno, yo no soy tan joven, pero me gusta. A veces eh, me quedo mirando. A los comentarios que hace, y las entrevistas sobre todo que hace, que son totalmente rompedoras. Vamos, yo no, no he escuchado a nadie como él. Bien, eh, aparte de lo de Ibai, perdona, Paco, eh, era un paréntesis, entre la Copa de América y la Eurocopa, que no vamos a hablar tampoco de la selección española, eh, entonces el mercado está parado, solo tenemos a Escribá renovándolo, pero... Eh, Sí, habéis eh, publicado algún a movimiento ver, de sí, clubes que están interesados pero por todo jugadores. Ofici todo oficioso, no hay nada Y oficial además tú hablaste del con el presidente de Ley, sí, sí, eh, sí, con Joaquín Martín... Buitrago, hemos hablado con él, con el entrenador, con, con jugadores importantes, eh, pero oficialmente, bueno, los jugadores no saben ni cuándo tienen que venir, oficialmente. Nosotros sí nos hemos informado y bueno, pues sabemos ya los equipos con los que se va a enfrentar el Elche en la pretemporada. Esta, sabemos eh, cuándo van a volver eh, de pretemporada sabemos los jugadores que no cuentan para Fran escribá y que tienen contrato en vigor y que se les ha abierto la puerta de salida para que se busquen un equipo todo eso bueno pues vamos indagando pero insisto el elche no hace nada oficial no hace ninguna noticia la única eh, noticia oficial ha habido tres la renovación de escribá la salida de rigoni al sao paulo y la eh, marcha la despedida de nino como jugador profesional esas son las tres únicas novedades que ha habido en el en el club el resto bueno pero... pues pero ¿Sí? pero supongo que tendréis ya la programación de, de la pretemporada sí, ¿sabéis? Sí, sí. Eh, pero por que, lo menos que... ha habido también información de cómo va a ser la pretemporada, José Antonio, tú la vas a seguir pues, te habrás interesado por qué partidos hmm. se van a jugar, dónde, cómo tenemos confirmados te... ya pues, casi todos los partidos de pretemporada en este orden el leche se va a enfrentar al Atrómitos Griego, al eh, Real eso, Zaragoza eso, eh, ¿cómo, ¿Cómo, Atrómitos Griego, un equipo de la primera división ¿Ah? Elena O sea que puede ser un partido exigente Ese va a ser el primer encuentro ah, de la ¿es pretemporada. ¿Es habitual para el... enfrentarte con equipos de fuera, del extranjero. Este año la pretemporada, al estar en pandemia, eh, cambia. Normalmente siempre el Elche pues juega contra rivales de inferior categoría, Santa Pola, tal. Uh -huh. eh, este año no. Este año la Liga ha orientado a los clubes de que se enfrenten a equipos de primera o segunda, que todos pasan un exigente protocolo en el tema de la pandemia, uh -huh. con los test PCR antes de los partidos y después. Entonces, para no haber problemas, esta pretemporada va a ser más exigente. No va, no va a ser contra equipos de inferior categoría. Va a ser contra equipos o de primera o de segunda. Y el Atromitos griego es un equipo de primera que pasa sus controles y el resto otro equipo de primera y tres de segunda, José. Así es. Tenemos Zaragoza, Tenerife, Deportivo vez, que es también de primera división, junto al Elche y Cartagena. Y queda por definir el rival para el Festadels, que está programado Para el próximo 7 de agosto está el propietario del Elche, Christian Bragarnik, trabajando personalmente en concretar quién va a ser el adversario para este prestigioso torneo veraniego que, recordemos, Ross, que lleva dos, tem dos temporadas consecutivas sin celebrarse. El primer año por culpa del mal estado del césped y por estar esperando hasta última hora Ay, al Athletic verdad. Club de Bilbao para conmemorar ese aniversario por la final del Copa del año 69 y el segundo año por culpa de la pandemia. Así que vamos a ver por qué. Ese último partido en el Festadel será el que ponga el punto final a la pretemporada para, una, para empezar ya una liga que arrancará el uh -huh. fin de semana del 15 de agosto. Y ya que os tengo a los dos aquí, eh, ya se ha cerrado la temporada de segunda división, ¿no? ¿Quiénes han subido a primera de los de segunda? Anoche subió el último, el Rayo Vallecano, uh -huh. que acompaña al Español y al Mallorca. <coughs> se da la circunstancia de que continúa la maldición del Girona. El Girona ayer perdió en su, en su estadio, en el último partido, igual que le pasó contra el Elche el año pasado y que le ha pasado cinco veces. Es una auténtica maldición lo del Girona. Además, eh, con el agravante de que la ida había ganado 0-2 en Vallecas y ayer con haber ganado, empatado perdido 0-1 hubiera ascendido. Pues no, perdió 0-2 el Rayo Vallecano le remontó y yo me imagino que a partir de ahora todos los equipos las próximas temporadas estarán deseando que les toque el Girona en el partido final porque es que es tremendo, o sea, si nosotros fuéramos el Girona, estaríamos con una depresión de caballo, tremendo o sea, es que dos años consecutivos ya, perdiendo el ascenso en su campo con todo a favor, es tremendo lo del Girona, así que enhorabuena al Rayo Vallecano, Español y Mallorca, que ya lo sabemos que van a ser rivales del Elche Club de Fútbol la próxima temporada va a ser una liga Yo creo que espectacular y mucho más difícil que el año pasado en el sentido de que si cambias a Español por Huesca, Huesca descendido, si cambias al eh, Mallorca por el Valladolid, ahí estaríamos un poco a la par, y si cambias al Rayo Vallecano por el Eibar, pues vemos que los rivales que han subido tienen... Mayor claro. potencial. Y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Nosotros nunca hemos tenido mucha suerte con el, contra el rayo vallecano o sí? Bueno, ha habido de todo. O el español y el Mallorca también nos hemos enfrentado. Muchas veces. Ha habido, ha habido de todo, ha habido que de también todo. los tenemos. Ha habido de todo, pero en, en teoría son recién ascendidos, pero con mucho potencial. Todos, creo yo. Eh... Los que suben siempre hacen una buena arrancada eh, quizá de Vamos temporada. Ver. Ya veremos el Elche como, como... Primero hay que analizar la pretemporada y eso lo hará José Antonio porque tú te vas de vacaciones. Así que hoy es tu último a todo gol, ¿no? Hoy es mi último a todo gol, sí. Ahí. Venga, pues dinos que ya sé que el plato fuerte va a ser Nino, ¿no? Bueno, va a ser todo el plato Nino porque le hemos preparado un especial sí, sí pues Qué con bueno. imágenes de toda su carrera en los 23 años. Eh, que ha estado como profesional, que ha sido el hombre récord del Elche y de, y de segunda división y casi del fútbol español, hemos preparado imágenes de todos sus goles en estos 23 años, imágenes de cuando eh, volvió en su segunda oportunidad en la temporada 2016, mm. volvía para ascender a primera y se encontró con un descenso a segunda B y gracias a él estamos donde estamos, imágenes de la despedida, de personas que han eh, bueno, pues, eh, hablado de él tras la despedida Imágenes narradas con, no, con nuestra narración de los goles clave en su carrera sí, Le hemos preparado un, un reportaje bonito a Nino El primero noche. de muchos homenajes que va a recibir y que ya ha recibido Ha recibido ya varios sí, siendo sí, jugador bueno, ha tenido el Randor El máximo galardón eh. que se concede la ciudad de Elche Y con motivo de que ha sido el pregonero de nuestra ciudad. El pregonero, fiestas. el Elche le otorgó el otro día la insignia de oro y brillantes Tendrá un partido homenaje, que puede ser igual el Festa de Elche, en fin, va a haber muchos más homenajes, en la puerta número 7 lleva uh -huh. su nombre, en fin, muchos homenajes. Pues eso en la todo gol, antes de irte de vacaciones, luego ya queda José Antonio, que nos eh, seguirá la pretemporada, y una última pregunta, José Antonio, ¿la afición se ha ido de vacaciones? La afición está mordiéndose las uñas, Ross, porque el aficionado es inquieto, está ilusionado de cara a la próxima temporada con el proyecto que se va a llevar a cabo y han pasado ya varias semanas desde que se consiguiera la permanencia y como el club eh, todavía no ha realizado prácticamente ningún movimiento en la plantilla, eh, empieza a desesperarse un poquito, ¿no? Pero, pero como hemos dicho, el mercado esta temporada está así, hay muchas competiciones de selecciones de por medio, la segunda división acaba de terminar ahora, así que hay que tener paciencia, porque lo que sí que nos consta es que en el club ilicitano, eh, de manera interna están trabajando en el mercado Pico Pala, ese eh, tridente formado por Cristian Bragarni, Fran Escrivá y el director deportivo Nico Rodríguez así que toca tener paciencia Pues José Antonio, nos veremos el próximo lunes eh, Paco, que disfrutes de tus vacaciones que vas de viaje no, no. Tienes ya la vacuna, voy, el pasaporte te, Tengo la vacuna, pero de momento voy a estar correcto eh, si surge Puede surgir algo Pues te llamaremos, te puede. llamaremos. No me llamen, no me llamen. <risas> si estás por aquí, te podemos llamar. Lo que tú quieras. Y si no, también, si hoy en día estamos sí. conectados en todas las partes del mundo. Felices vacaciones, gracias, Paco. Ros. Te las mereces. Gracias. José Antonio, nos vemos el lunes. Muy bien, hasta muchas hasta gracias, luego. Ros. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 La Gloria Con Rosmar y Alonso Para muchos son las 10 y 32 minutos Y antes de iniciar la ronda de noticias Para muchos esta hora puede ser la del café Vamos a dejarlas con esta canción Quando la tarde la renacen las sombras, y en de los cafetales vuelven a sentir, eso en canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece de ti. Cuando la tarde la renacen las hojas, y en de tú los cafetales vuelven a sentir. Soltista een canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir una pena de amor, una tristeza lleva el samba Manuel en su amargura, pasa incansable en la noche moliendo café. Y cuando la tarde, anguille, te en de dag in de schaduw van en in de stilte de kasteelen weer oprijzen, zingt hij een liedje van liefde de oude vallei, dat in het slaap de nacht lijkt te ola la las sombras y en la que tu los cafetales vuelven a sentir es un tristón, canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece de de la las sombras y en de vuelven a sentir Es una triste ocasión de amor de la vieja molienda, que del letargo de la noche se parece ser una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuela en su amargura. pasa incansable en la noche moliendo café, cuando la tarde la idea se renace en las sombras. Y en in de keten, de a sentir. Het zonlicht is een kansje van de moord van de la vieja molienda. Que en het letargo van de nood, en het en het letargo de nood, van de la noche moliendo café 1.4 Tele -Elch, Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 36 minutos de la mañana y queremos, después de la tertulia deportiva, ...pues cerrar la ronda de noticias... ...y lo hacemos con Salvador Campello... ...muy buenos días Salva... ...hoy es un día muy especial... ¿eh? ...muy buenos días y feliz verano... ...porque desde las 5 y 35 de la mañana... ...ya estamos oficialmente... en ...el verano va a durar hasta el 23 de septiembre... Y a partir de ahora es verdad que el flujo de noticias podría parecer que baja, porque siempre en verano como que el ritmo de la información baja y se va de vacaciones, pero todo lo contrario, porque en este primer día de verano tenemos mucha, mucha información. Lo primero, actualizar los datos de la pandemia, porque... Eh, ya no hablamos tanto de incidencia, ni de contagios, ni de hospitalizados. Cada vez hay menos, solamente quedan dos personas en el hospital, una en cada uno de ellos en planta. Eh, lo que tenemos que hablar, y son buenas noticias, es de vacunación, porque ya un tercio de los ilicitanos está completamente inmunizado. Más de 75.000 personas ya tienen completa las dos dosis, la pauta completa, con lo cual ya están inmunizados, y otros 100.000. Eh, ya han recibido al menos una dosis, es decir, hay ahora mismo unos 170.000 citanos más o menos que están ya vacunados o citados esta semana para eh, recibir la primera o la segunda dosis. Ya va, eh, por hacernos una idea, por los que tienen 42 años. Eso primera. significa que, ¿crees tú acertada la decisión de Pedro Sánchez de retirar las mascarillas a partir del de sábado? en lugares es al, aire public, al aire libre, eh, en los exteriores. Hombre, yo no soy quien para opinar si está bien o está mal. Sabía que me ibas a decir eso. <risa> a mí solamente... me parece muy bien, pero yo la llevaré por precaución. <risa> yo solamente informo de que a partir del sábado ya hace falta llevarlas, que finalmente en la comunidad valenciana tampoco, pese a que algunos medios dijeron que Chimo Puig lo iba a revocar, no es mm. verdad, eh, finalmente eh, vamos a poder quitarnos las mascarillas siempre en sitios públicos, abiertos al aire libre y donde no haya aglomeraciones. es decir ...en una terraza, si hay mucha gente habrá que ponérsela... ...en el interior de los locales habrá que ponérsela... ...en el interior de los comercios habrá que ponérsela aquí... ...en la radio habrá que ponérsela... Sí. ...con lo cual eh, pues continúa todo igual... ...salvo que cuando salgamos de casa, de casa al trabajo... ...pues podremos pasear sin las mascarillas... Sí, se Y ...incluido en las playas... Claro. ...aunque ahí hacemos un pequeño matiz... ...porque es cuando no haya aglomeraciones... ...y se espera que pueda haber aglomeraciones el día 24... ...¿por qué? porque San Juan saben que es un festivo recuperable... Uh -huh. eh, eh, muchos eh, citanos, pues no van a trabajar ese día, pueden que acudan a las playas, eh, en cualquier caso en los paseos marítimos la policía ya va, va a desplegar un gran dispositivo de seguridad para evitar que haya aglomeraciones, uh -huh. si las hubiera, eh, pues se intentaría eh, disuadir a la Pero gente. Pero hay que decir que estarán cerradas esas playas. No, ojo, estarán cerradas... La noche del 23 al 24. Estarán cerradas la noche de San Juan. Que saben que siempre hay un poco de jaleo si es el 23 o el 24. La noche de San Juan es del 23 24. al 24, que es cuando antes, en época no sí. COVID, se iba a la playa a hacer hogueras, a saltarlas, a soltar las olas. Ahí van a estar uh -huh. cerradas las playas. Uh -huh. El día de San Juan, el día 24, van a estar abiertas. Uh -huh. Y ya la noche del 24, pues como el día siguiente es viernes que se trabaja, pues no va a haber... Tanto problema. Así que, atención, porque el, 24 van, el 23 al 24, esa noche, van a estar cerradas las playas de Elche. Y más asuntos en torno a ese 23, 24, 25, porque tanto el 23 como el, 23, como el 25, que es el día que normalmente solían hacer la coordinadora feminista, pero en el 22, mañana martes. Tanto el 22 como el 25, los dos días, los dos días, 22 y 25, a las 7 de la tarde, la coordinadora feminista ha eh, ¿Convocado? convocado una concentración en la Plaza de Baix contra los últimos asesinatos machistas. Y es que eh, en el último mes la cifra ha aumentado de forma escandalosa y por eso se van a hacer dos concentraciones. Una, el próximo 22, es decir, mañana a las 7 de la tarde y la otra el día 25 como cada 25 de mes. Lástima que ocurran estas cosas. Y vosotros eh, también estaréis hoy lunes muy pendiente de ese encuentro que se va a producir en Madrid, tanto del alcalde como de la concejal de Cultura con el ministro de Cultura. Así es, porque tal y como estaba anunciado y como dijimos en esta casa, el alcalde de del se tiene una cita en Madrid, ahora mismo en el Ministerio de Cultura, donde ha sido citado por el propio ministro para hablar de la cesión de la dama. No sabemos qué le va a contar, pero nos podemos imaginar algo siendo el ministro el que ha convocado al alcalde y no al revés. Es verdad que el alcalde le había dicho varias veces que se tenían que reunir, pero perfectamente el ministro podría haber mandado una carta o un email diciendo «Mira, que no te la doy, que no te la voy a ceder». Sin embargo, ha convocado al alcalde para que vaya a Madrid, no sabemos qué va a hacer esa reunión, Pues sabremos a partir de la una porque Marga Antón y Carlos González están allí para eh, pedir oficialmente la cesión del gusto íbero a partir de la Semana Santa del año que viene, pensando en la recuperación económica, que ya no llevaremos mascarillas, que ya no habrá COVID, que estaremos todos vacunados y que se espera que haya recuperación económica. Esperemos, esperemos que la vacuna termine este año y nos, de, nos devuelva toda la normalidad. Ya veremos eh, cómo va a evolucionar la pandemia. ¿Todo esto nos lo cuentas? Más noticias, como el, el balance de las conclusiones de FACO-Elche, como los promesos que se van a celebrar en Elche, como eh, el nuevo depósito de aguas diarias de del Sol que se va a presentar, aunque ya lo vimos hace dos semanas, hoy se va a presentar porque va a entrar en funcionamiento. Todo eso a, la, a partir de la una con Ana López y Marga García y a las nueve y media en Telenit. Contigo, con Salvador Campello y con todas las imágenes. Gracias, Alba. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos ahora. Nosotros ahora cerramos esta ronda de noticias y lo hacemos con la información meteorológica. Sepamos cómo empieza el verano y cuáles son las previsiones para esta semana. Vicente Bordonado nos lo cuenta. El tiempo. En TeleElch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elx. Muy buen día. Ya estamos en verano. Concretamente, el verano astronómico ha comenzado a las 5 horas 32 minutos. Durante los primeros días, estabilidad atmosférica y temperaturas algo bajas para esta época del año. De momento, durante esta madrugada, cielos despejados, temperaturas nocturnas que aquí en la estación meteorológica de Telaex no han bajado de los 21 grados. Mientras que en el sur del Candel, se hemos registrado valores en torno a los 17-18 grados. En Santa Pola, una mínima que no bajaba de los 22 grados. Para hoy, estabilidad atmosférica, con predominio cielos despejados. Por la mañana, viento en calma, tendiendo a flojo de noroeste. Por la tarde, viento de flojo, puntualmente moderado, de sureste, rachas que podrían superar los 30 km por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 29 grados, en el sur del Candael de se rozaremos los 31. Mañana martes, predominio cielos despejados, por la tarde viento flojo de sureste, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 29 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 21 grados. Miércoles jueves, algunos intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto, el miércoles bajarán las temperaturas máximas que van a rondar los 26 grados debido al viento de componente este. El jueves se recuperan a 28 grados y a partir del viernes tendencia a cielos poco nubosos despejados y poco a poco de cara al fin de semana irán subiendo las temperaturas. 101.4 Teleelch Radio Marca ¿Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas o trabajan para la competencia o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai?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 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Quedan 15 minutos para terminar el programa La Glorieta Y nosotros en estos últimos minutos eh, Del programa vamos a dedicarlos A la música, nos ponemos algo Nostálgicos para recordar A, a todo un clásico Alberto Cortés, Castillos en el aire Quiso volar Igual que las gaviotas. Libre en el aire Por el aire libre Y los demás Dijeron Pobre idiota No sabe que volar Es imposible Mas extendió Las alas hacia el cielo Y poco a poco Fue ganando altura Y los demás Quedaron en el suelo Guardando la cordura Y construyó castillos en el aire A pleno sol con nubes de algodón En un lugar a donde nunca nadie Pudo llegar usando la razón Y construyó ventanas fabulosas Llenas de luz, de magia y de color Y convocó al duende de las cosas Que tienen mucho que ver con el amor En los demás, al verlo tan dichoso Fundió la alarma, se dictaron normas No vaya a ser que fuera contagioso Tratar de ser feliz de aquella forma la conclusión es clara y contundente Lo condenaron por su chifladura A convivir de nuevo con la gente Vestido de duro, Por construir castillos en el aire Apreno sol con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor Acaba aquí la historia del idiota que pore el aire como el aire libre quiso volar igual que las gaviotas pero eso es imposible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 la glorieta con Rosmario Alonso. Y en este día de la música no puede faltar una rareza o una joya musical como esta. Los Beatles cantando bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Each time I you kiss, I hear music divine. So bésame Samimocho yes, I'll let me forever say that you'll always be mine. here's one if you should leave me then each little dream would take wings and my life would be through Oh Besami Mocha I'll be forever. Make all my dreams come true. Oh, this joy is something new. My arms are folding you. Never knew this drill before. Whoever thought I'd be holding you? Close to me, whispering, It's you I adore. Yes, oh, dearest one, if you should leave me, then each little dream would take wings, and my life would be true, oh, so best of me, best of me, much of you, yeah, I'll be forever, make all my dreams come true, oh, this joyous song, You knew there's the thrill before Who ever thought I'd be holding you close to me Well, straight, it's you I adore Oh, so dearest one If you should leave me Then each little dream will take wings And my life would be through Oh, so best of me. Vamos Pues después de esta perla musical, vamos a irnos ya, nos despedimos porque nuestra compañera Rosa Lucas hoy llega un poco antes de como de costumbre. Nosotros nos vamos, la glorieta pone el punto final, les deseamos que sean felices en este primer día del verano disfruten del solsticio de verano nos vamos con una canción totalmente veraniega cuando calienta el sol, volvemos mañana martes Amor, Estoy sola aquí en la playa Es el sol que me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando caliente el sol aquí en la playa, Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, tus besos me het cuando calientes velen, sol. Cuando caliente el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí es tu palpita, tu recuerdo mi locura, mi delirio. I'm